Thank you. Estamos aquí con Jesús Mulleras, que es nuestro crítico de las, de las críticas perritas y esto es para el especial de, de un año de hambre. Pues Entonces, de hambre. Eh, sí. que pasó mucha hambre, por cierto. Y vamos a hacer unas preguntas a, a Jesús. Por ejemplo, desde que haces las críticas perritas, ¿ves las películas de forma distinta? No, viéndolas, a ver, yo es que cuando <risa> hacía yo he hecho las críticas perritas con pareja y sin pareja entonces yo veía las películas de distinta forma porque era con mi pareja y me metía mano pero no por las críticas perritas sí <risa> claro sí, vale. sí. llevas ya pues casi casi casi 8 meses haciendo críticas perritas, sí, sí. desde que fuiste enganchado por sí, sí, eh, sí. por el programa Albert y Cías sí señor sí, sí. Y bueno, ¿qué, qué, ¿qué te parece este esta historia de llegar aquí y soltar todo lo que se te ocurra de la película? Pues me parece muy bien, porque realmente vosotros no veis lo que hace Alberto, que es, edita todas las tonterías que digo y deja las más pasables. Entonces, a mí me parece muy bien, porque yo puedo hacer meter mucha pata y él lo elimina todo. Ya, o sea, me meto con rasgo y lo quita. Esas cosas que no entiendo. Bueno, como veréis, eh, lo de Jesús es así, es totalmente natural sí. Él llega, se planta delante del micro, empieza a soltar, a rajar Son las películas que ha visto Y ahora pues voy a ir un poco así, a traición ah, De las últimas películas que has visto, ¿cuál es la que más te ha gustado? Ah, ¿Qué más te ha gustado? ¿Como película o como, como...? Como lo que tú quieras Como lo que yo quiera Pues yo creo que la que más... Yo creo que de así de las últimas, yo creo que hay uno Ah, Juno, porque es una película muy positiva. Y el y cuando yo fui a verla necesitábamos mi amiga Mónica y yo como revitalizarnos y mineralizarnos. Sí, sí. Una cosa que yo quería saber, ¿tú normalmente vas al cine siempre con alguien o no te hace falta? O, Puedes ir solo, podéis ir solo, podéis solo. solo. De hecho, muchas veces voy solo y se ve mejor vamos las películas. Cuando, bueno, no sé, qué tampoco, depende, hay veces que no me apetece Entonces, pues yo qué sé, pues hay veces que también algunas Todas las que he hecho las críticas perritas, yo creo que todas las he ido a ver cine Todas, o sea, algunas sí que me han pasado y se ha descargado alguien Pero bueno, generalmente yo pago, sí, bueno ¿Y es cierto eso que dice Teddy de que vives prácticamente en un cine? Ahora que estoy soltero, sí, vivo en sitios oscuros <ríe> En los cines y en otros sitios en otros sitios peores, bien, muy bien. Eh, pero ya te saludan en los cines cuando entras, esas cosas te conocen no, ya? no, no, o no, voy cambiando no, eres no, no voy cambiando para que no me reconozcan sí, sí, sí. vale y por último yo quería preguntarte en esta mini entrevista a uno de los colaboradores de, del Callejón del Hambre quería preguntarte eh, eh, si tienes algún tipo de criterio de selección a la hora de hacer las críticas o de todo lo que ves. No, yo como en el como en el nombre no del programa que tenemos que es El callejón del hambre, yo es depende el hambre que tenga. Sería. Hay veces que tengo hambre de cineación otras veces a mí siempre me apetece ver una película de miedo si el, el protagonista es un chulazo pues nada, no, me apetece todavía, una chica que esté muy bien también, no ya no tengo ningún tipo de de discriminación. Pero es depende de cómo encuentras mímicamente. Hay veces que me apetece, hay películas que son muy buenas y hay que verlas en el cine. Y aunque no te apetezca una mierda porque son muy duras, pues hay que verlas porque no es lo mismo estar en el, verlas en el cine que luego que no, que verlas en DVD. ¿no? Bueno, pues yo te voy a hacer una proposición que es la siguiente. Me gustaría que un día de estos hicieras la crítica perrita de una película que te haya gustado mucho a lo largo de toda tu vida. ¿Eh? que no me haya dejado de gustar y que te siga gustando después de los despuéses ¿de acuerdo? bueno pues eh, aquí acaba hemos estado hablando con Jesús Mulleras nuestro colaborador de las críticas perritas si ¿sí quieres decir algo más Jesús nada, nada nada, nada más Y bueno, pues como he sido acusado directamente por Jesús Molleras De cortarle las tonterías que dice Pues hemos hecho una selección de esas cositas Que a Jesús se le escapan de vez en cuando Y ahora las vamos a ofrecer en esta especie de tomas falsas Críticas perritas Por el verdadero agente Jesús Molleras Bueno, y que bueno, intenta... <ríe> hoy estoy pasando. Probando superpotencia. <ríe> <ríe> y... Ay, qué mal estoy hoy. <ríe> Esto está fatal, yo Muy lo bien. siento mucho, pero es que esto está fatal. Y, le, y bueno, es verdad que ya no sé qué decir. Es que no. Ay, pero hemos estado a esto, me pienso centrar, lo prometo. Y aquí seguimos cuando son las 23 y 15 minutos y en este momento 15 segundos, que es como a Teddy le da muchísima rabia que yo diga la hora. Y bueno, pues veis que este programa eh, vamos poniendo los gustazos entre Mezclados con entrevistas con nuestros colaboradores eh, En este año de hambre Porque este, esta noche hacemos un año aquí Un año en este lugar, en Onda Pacelli Donde pues tenemos como vecinas a las gallinas Donde eh, seguimos teniendo ese afán por la incongruencia hambrienta De tratar montones de temas distintos de formas distintas Y uno de los que más nos ha sorprendido Ha sido eh, Juan José Alcolea Juan colea Alcolea, eh, tenéis que verle. Es de la Asociación Literaria Verbo Azul. Es un señor, eh, no sé su edad, pero más de 60 años tiene, seguro. Y bueno, pues estuvo aquí grabando pues una serie de poemas, de sus poesías, eh, atreviéndose a que luego le hiciéramos cosas con ellas y las pusiéramos en una oportunidad a la poesía, esa, esa sección del programa. Y cuando le mandé el correo para el gustazo, mi sorpresa fue mayúscula, cuando este hombre me contestó diciendo que quería que pusiéramos Indagada de Vida de Iron Butterfly. Ni más ni menos. Esto es una especie de sinfonía psicodélica que dura como 18 minutos. Es increíblemente e impresionantemente compleja y la verdad que era algo que no me podía esperar de semejante persona. Así que bueno, pues eh, como por supuesto aquí el gustazo es sagrado, en este caso no va entero, pero va con sorpresa i nagada de vida de Iron Butterfly. Got up on feet of vida, baby. Don't you know that I'll always be true Oh, won't you come with me queriendo escribirme, pero no comprendo ni por qué ni cuándo nació esta absurda idea en mis bolsillos. Estoy queriendo escribirme con el cabo apagado de una vela y un harapo de cielo en las rodillas. Estoy queriendo escribirme desde la vieja luna de un armario y el corredor sin fondo de una alberca. Desde el cristal del ojo de una abeja que está brujuleando entre las flores. Desde la blusa vieja de mi madre que está maullando rota en una silla no puede calzar sus mangas muertas Estoy queriendo escribirme Estoy queriendo escribirme Desde el bocado de Eva a la manzana Desde la sorta cara del gusano Que el libro confundió con la serpiente Desde el lobo feroz Que a Blancanieves del sueño Despertó con siete leguas Desde el gato con guantes de boseo Y ese ogro que acabó como poeta Estoy queriendo escribirme desde el silencio atroz en que marchito, desde el sendal de piel en que me afano, desde la arruga en tromba de mi vida. Estoy queriendo escribirme desde la almohada sola en mi yaciga, desde el rotor cansado de mi pecho, desde la boca surda sin encías que va mi nombre arando con los dedos. Estoy queriendo escribirme desde el cedazo tejido por la araña con la terrible seda del olvido. Estoy queriendo escribirme porque los héroes mueren cara al cielo con la palabra rota por la herida. Estoy queriendo escribirme aún a pesar de todas las edades, aún al trasluz de todos los espejos y el antifaz de todas las derrotas. Aún así estoy queriendo escribirme, matar del vino en pozos que contengo, rumor que en las aceñas aún molturo, estoy queriendo a muerte aún escribirme. que en el callejón del hambre comemos de todo. Todos los jueves de 10 a 11 de la noche, El Callejón del Hambre con Alberto Lozano, Eddie y mucha música. ¿Dónde? En Onda Pacheli, 107.6. Y bueno, después de esa descarga tremenda de Juan José Alcolea y su poema Estoy queriendo escribirme, que hemos incrustado dentro de esa canción de Iron Butterfly, habéis oído una voz, una voz eh, bien fuerte, que dice Porque en el callejón del hambre comemos de todo. Esa voz es la voz eh, de la madre del callejón, o por lo menos de la madre del locutor del callejón. Y bueno, pues ella, como colaboradora del programa, también ha pedido su gustazo. Y bueno, pues eh, evidentemente el gustazo de ella es la canción que le dedicamos eh, hace unos años, eh, pues los Zano Brothers, es decir, algunos de sus hijos, cantada y tocada de esta manera, a modo de maqueta, que se llama Mi mamá se queja, y que suena muy divertida. Música Mi mamá se queja que ya está vieja y no puede andar. Mi mamá no sabe que con los años es más suave el caminar. Mi mamá se casó hace algunos años con un señor. El Senteró se mayo no es unos mejores, otros peores más a saber. Pero mi mamá usted recuerda las lentejas en el pasillo del colegio y se le ponen ojillos de niña traviesa ganas de jugar. Oye, no bechad Y anda cabeza abajo Tanto trabajo no da para más Oye, mamá Sé sí, si sí sabes que todos te queremos mucho Y que se nos calababa Cuando te vemos bien arreglada a Salir a pasar. Que ya está vieja y no puede andar I com no me da pa'l coche Voy a derroche y me pongo a cantar En un día como hoy Por favor, no fruta es el señor Fue como cuando eras pequeño Hoy te deseo felicidad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 Sí señor, y hoy El Rincón del Gato, por ser un programa especial, nos tenía preparados un menú especial Un menú compuesto de primer plato, segundo plato y postre Pero las maravillas de la técnica nos han castigado sin postre, así que vamos a ver qué hacemos Aquí está tony Buenas noches tony Qué tal, cómo estás? Pues aquí andamos. Bueno, te habías aquí? metido a Cocinero del hambre en este es, en este es, en esta es, celebración es, es, de un año de hambre. Sí, sí, pero más que un un menú, es una degustación musical. Una degustación que bien te ha quedado, oye. Ahí, una, una degustación, qué bonito, musical. oye. Es sí, un señor. Tour, un tour, por un país donde la salsa no es el género habitual. Ajá. Pero sin embargo, tocan salsa, cantan salsa, bailan salsa y hacen salsa. ¿Y de qué manera? Increíble. Pero antes antes de antes de continuar, yo tengo que parar un momento esto y preguntarte algo, algo a ti. A ver, qué cara se te quedó el día que yo entré en tu tienda, en tu tienda de fotos y te dije, "Tony, tienes que hacer una sesión del programa de música latina"? Bueno, ilusión. Sí. Más que nada. Sí. Pasmo total. Pasmo total, total ¿no? Total. Te quedaste diciendo eh, ah. ¿Qué quieres? Pues además no dije ni buenos días Entré por la puerta y dije Tony, tú tienes que hacer una sección Cierto es Así es, ¿no? Cierto es Y desde entonces pues han pasado unos mesecitos Y ha sido cogiendo Vamos, que se puede hacer De la selección musical que tú has hecho Se podría hacer un disco muy, muy decente ¿eh? Algo haremos Algo haremos Porque ya se ha pensado Bien, bueno pensado. Estás en todo, ¿eh? Sí, sí, a ver, pues claro. preséntanos el primer plato bien, bien, vamos a ir hasta Escocia Hasta Escocia Eh, no, va a ir con una banda, un grupo llamado Salsa Céltica. ¿Salsa Céltica? Dios mío, ¿qué mezcla? que hacen? ¿Salsa con violines? Eh, sí, mezclan gaitas con congas. ¿Gaitas con congas? Urbanas. Coño. Sus músicos tienen una formación jazzística. Ajá. Y fusionan, como te he dicho, gaitas y congas y pianos y saxos y trompetas. Madre mía. La canción se llama El Sol de la Noche. El Sol de la Noche. Bueno, pues es un buen título, sí, porque esta es una mezcla que así, a priori, parece muy complicada, ¿no?, como El Sol de la Noche. Bueno, vamos a escucharla. Ahí va, no te retires, Tony, que vamos a seguir con el segundo plato, ¿eh? Os recuerdo que esto que estáis escuchando es de un grupo escocés que se llama Salsa Céltica, eh, del cual estamos viendo algunas imágenes en un vídeo en YouTube y bueno, pues ahí están eh, con esa pinta de chaleco y violín, pero no están tocando, también con gaitas, pero no están tocando música celta, están tocando esto, salsa. Bueno, pues este es el primer plato de este menú, de esta degustación que nos propone Tony y el gato. Y a ver, vamos a ver, ¿por dónde continuamos después de esta asombrosa mezcla? Después de Escocia nos vamos a ir a Senegal. Oye, por cierto, perdona, el cantante no creo que sea escocés. Esa eh, voz... No lo sé, pero os lo, os lo contaré. Vale, vale, nos enteraremos. Lo dicho, nos vamos a ir a Senegal. A Senegal. Se llama el grupo Babacar y Sabor Internacional. ...y sabor internacional sí, o sea que hemos pasado eh, del primer plato y ahora vamos a la cocina internacional directamente ...ay al, al segundo plato ya bueno, a la carne espero que no sea como esos restaurantes internacionales que te ponen un gran plato muy decorado con tres cachitos que no sí, que sales con más hambre de decora que entrado... sí sí que está muy rico que tiene un sabor exquisito pero que es que quieras, mínimo es bonito y muy bien presentado sí sí bueno pues esto bien, pues estos señores se crean en el 71 Ajá. se dan a conocer en un festival musical en África, en el 74, uh -huh. y podemos destacar que la mayoría de sus componentes son guerrilleros y ex-marineros de la milicia africana. Toma ya. Nos traen un tema, el tema se llama Ignané. Ignané. Bueno, pues vamos a ver cómo suena Ignané. Ahí entra. Sí señor, ese ritmo. Sí, sí. Sí, sí, sí, se sí, parece, sí Y es clavado, tío Clavado, clavado Bueno, tony pues lo siento porque nos hemos quedado sin postre Nos hemos quedado ahí castigados Con el dulce de los labios Pero pero no importa, ¿eh? la semana que viene yo quiero ese postre Le pondremos Pues no nos lo cuentes El mismo no lo cuentes y la ponemos la semana que viene Se lo dejamos como dulcecito Ahí nos quedamos con Ignané Que era de los, ¿cómo has dicho? los Babacar y Eso es. Ay, coño, me pierdo ya <risa> Bueno, Toma pues no vamos, te pierdas, venga. Eso, nos vemos la semana que viene. A la, saludos. Anobide xamna día día día, ki sama khol. laïe ay ay ay oui ça mal ha ha mal ay ay ay oui ça mal ha ha mal quand on perd l'amour oui ça fait mal ha ha mal quand on perd son enfant oui mal ha ha ai ça Ça fait mal. Kai ça fait mal. Moumamine ba Fatema. Oui, ça fait mal. Kai ça fait mal. Khalemu ra fetkar kham nga lilé nitina. Kai ça fait mal. Ay ay ay ay ay ay ay ay. pues a estas horas de la noche normalmente siempre, siempre suena la voz de Teddy eh, con uno de sus relatos, los relatos de la semana. Y esta noche no iba a sonar un relato, sino que iba a sonar Teddy, él mismo, desde Múnich. Eh, nos iba a llamar y pues eh, iba a contarnos cuáles han sido sus experiencias y, y bueno, pues cómo van esas crónicas de Múnich. Y resulta que lo que ha ocurrido ha sido que, bueno, pues eh, la famosa eh, y tan cacareada eh, eficacia alemana, Pues eh, no es tal, porque no ha habido manera y no tiene teléfono todavía, con lo cual no puede llamarnos. Así que nos vamos a conformar con esto que nos ha enviado, que son las crónicas desde Múnich, que hoy vamos a estrenar, justo el día que hacemos un año hambriento. Aquí está Teddy contándonos cómo le va la vida en esa ciudad alemana. Crónicas de Múnich Hola, soy Teddy. Aunque ya me conocéis, acabo de instalarme en Múnich, Alemania. Mi primera toma de contacto ha sido en el súper, llamado Pennymarkt. ¡Cuántas cosas raras con nombres que jamás he visto! Pero en más o menos una hora he sido capaz de comprar lo que me hacía falta. Lo del reciclaje aquí es lo más. Según compras las botellas, bolsas, vidrio, te cobran el envase y luego cuando las devuelves, te reintegran la cantidad. Así que te tiras todo el día llevando botellas de allá para acá. La gente habla muy raro aquí. La prueba es que he empezado a aprender el idioma por los números. Por ejemplo, el de mi habitación. 302. Solo... ...que he tenido un pequeño problema... ...al decir este número la chica de recepción... ...me ha mirado con una cara muy rara... ...pero al cabo del tercer día... ...me he dado cuenta... ...porque me lo han dicho... ...que en vez de decir... ...302... ...digo 30cerda... ...cosas del idioma... ...por otra parte soy muy aficionado al fútbol, así que me dispongo a buscar en internet para localizar un bar o algo así donde puedan retransmitir partidos. Después de mucho buscar, encuentro varios posibles, así que me dispongo a visitar los bares. El español, la española, flamenqueo y platos de España, pero ni un maldito televisor, ni un solo españolito. Me queda el último de la lista. El mesón Galicia. Cojo un taxi, pago 12 pavos, y allí me planto. Según salgo de taxi, que me encuentro? ¡Una taberna alemana! No tengo ni idea de dónde estoy. Con la hora pegada al culo, decido entrar. Miro escaleras abajo y veo a una mujer pequeña vestida con traje de época medieval que me recibe tocando la flauta. Y a su lado un hombre grande la guitarra en mano. Bueno, al ver lo que allí encuentro, jarras de barro con cervezotes, color a carne asada, decido desistir y disfrutar de aquellos manjares que me ofrece el destino. Pero lo mejor de todo es que la carta está en bávaro. Por último le pregunto en pichinglis a una camarera rubia de 2 metros y anchas espaldas. ¿Cuánto tiempo lleva abierto el local? Y si conoce el mesón Galicia. A lo que me responde... 13 años. Y que no conoce ese lugar. Total. Que me olvido del maldito partido. Y a disfrutar. Qué dura es la vida... de recién llegado. Por cierto. Saludos a los oyentes y a ti, Albert. Y enhorabuena... Por el cumpleaños del callejón. Auf Wiedersehen... Eso es, eso es saciar el hambre con cervezotes y carne asada eh, Teddy lo tiene claro, no encuentra los partidos de fútbol Pero por lo menos, por lo menos se alimenta bien Bueno pues eh, ahora vamos a, vamos a poner algo que es para mí, para mí personalmente Un verdadero gustazo Este gustazo llevo mucho tiempo detrás de él buscando canciones originales de Los Rosillo y gracias a Javier Gallego. Sabéis, os acordáis de Javier Gallego? Estuvo aquí entrevistado por nosotros, que ha creado el grupo Vocalis, ese estilo de jazz tan especial. Y bueno, pues gracias a él he conseguido unas grabaciones en vídeo de Los Rosillo en los años 80 y primeros 90, y entre ellas está esta versión que espero suene, porque estamos reproduciéndolo desde un DVD, así que hay que cruzar los dedos. Y esta versión de una canción que hicieron rocapela Y yo ni siquiera sabía que existía En castellano Cantada por Los Rosillo Se llama En el coche Os cuento Está abriendo la puerta del coche Se sienta la cierra Ahora coloca el espejo retrovisor Se pasa la mano por la lengua Y se atusa el pelo La otra mano en la otra parte del pelo, una vez hace cosas extrañas en la nariz, inconfesables, sigue colocando el espejo retrovisor, ahora las excavaciones son en la nariz, no, en la oreja. Se coloca el cinturón de seguridad, mete la llave y ahí empieza la canción. Estrené, ja, ah, coche por fin Pedí un toque a mi chica, le emite a salir Todo iba bien de repente escuché Un pinchato Tire de gato y de llave, que descubrí La rueda de repuesto, la olvidé en Madrid oh, oh. Saqué la bomba y al bombear oh, Otro pinchato pensé ¿por qué demonios tiene que pasarme esto a mí? ¿Quién esto pasó? Charlie con su GTI mi chica le hizo señas y el muy cerdo paró su veneno te llevaré a la ciudad lo que más me jodió oh, oh, fue pensar que el coche todavía estaba sin pagar ¿Qué? y que no me pasaría nada peor cuando ¡Pau, pau! doble pinchazo! Wow wow pop pop wow wow wow pop pop wow bi bi bi wow wow pop pop wow wow wow wow El gato a perfumetas otra vez momear su maldito coche intenta moverse a al salir de una curva Charlie con mi chica en asiento de atrás Me puse a más de cien Ciento diez Un de sirena mm -hmm. Me pararon los pies mm -hmm. pi pi Miren el espejo mm -hmm. mm -hmm. El tromizón ¡Hey! ¡Oh! la guardia civil Mawawawaw mm Hep, -hmm. mm hep -hmm. Spinche Hep, mm hep -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Bird check, happy birthday, bird check, La pròxima veccò ferè l'autobús. Bueno, pues esto esto es una joya en la que hay muchísimos tesoros, muchísimas actuaciones en directo y de la que disfrutaremos seguro, seguro muchas veces más en el Callejón del Hambre mientras seguimos buscando ese disco imposible, ese disco de canciones del pop español cantadas a capela que nunca salió. Bueno, hay que dejar un, un segundo de silencio después de esto. Eh, Podréis pensar que esto que ha sonado, que es el gustazo de tony no de tony el Gato, sino de tony Lozano, que ha sido nuestro aliado durante muchos de estos programas, eh, nos ha traído cacharros y cachivaches para poder hacer eh, las cosas que hicimos, como por ejemplo eh, poner a Mao Carrera, aquí a cantar eh, con su guitarra de palo y hacernos disfrutar tantísimo aquella noche, eh, pues eh, no, no es ningún cantante de ópera, es Michael Bolton. Sí, sí, es el que conocéis por hacer eh, versiones eh, más o menos eh, de lo que se ha llamado en el AOR, o sea, el rock orientado a adultos en Estados Unidos, que canta de esta forma un área de ópera realmente difícil y que a mí personalmente me ha impresionado. Y bueno, pues, ¿qué más deciros? Estamos a dos minutitos de marcharnos y en el Callejón del Hambre tenemos que agradecer mucho a algunos de nuestros oyentes fieles. Esos que, por ejemplo, a Isabel y Alfonso que desayunan con el Callejón del Hambre. Sí, sí, porque en el Callejón del Hambre, en el blog del Callejón, ya sabéis, elcallejondelhambre.blogspot.com podéis bajaros los programas y escucharlos cuando queráis. Eh, ellos... Todas las mañanas eh, se sientan a desayunar, pinchan el callejón del hambre en su ordenador y nos escuchan un rato mientras desayunan. Eh, por supuesto, también tenemos que eh, acordarnos de nuestra oyente Conchi, esa la primera, la más acérrima de todas, que nos ha pedido un gustazo, pero hoy no se lo vamos a poner. Se lo vamos a poner la próxima semana, porque ¿qué pasa? ha habido tantos gustazos, tenemos tantos colaboradores que no nos ha dado tiempo a ponerlos todos así que la semana que viene haremos un, una pequeña resaca de lo que ha sido un año de hambre, la celebración del Callejón del Hambre y por supuesto, el tren llega y con él, con él nos vamos a ir Recordándoos que en nuestro correo electrónico... el ...elcallejondelhambre.com... ...estamos para lo que queráis. Y esperando que hayáis disfrutado... ...tantísimo de este año de hambre... ...como nosotros, ñam ñam. Y no me voy a cansar de decirlo... ...ya sabéis, sé todos lo malos que os dejen... ...porque ellas... ...siempre lo son más. Solo una cosita más... ...la semana que viene hablaremos con Susana Codeso... ...de la música de Pepe Torres... ...durante mucho rato... ...chao, que disfrutéis...